vecinal del barrio Santa Clara para este día sábado a las 4 de la tarde cuando se haga una clase especial de Zumba en una colecta solidaria todos por Lorenzo que está bueno enfrentando su tratamiento oncológico lo hemos charlado acá en nuestra radio también eh, Dayana qué tal cómo te va buen provecho. Qué tal buen día Walter. Muchísimas gracias por llamar y comunicarse conmigo este bueno vos muy bien lo dijiste eh, nos vamos a estar juntando el sábado 6 que es el de la semana próxima a las 4 de la tarde, ahí en la Junta Vecinal, paso dirección por las dudas de gente que no la conoce, queda en Santa Cruz 251. Este, la idea es colaborar con la familia, porque está llevando a cabo el tratamiento oncológico de Lorenzo, eh, en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, y su mamá está eh, sin goce de sueldo en este momento, está con licencia. Uh -huh. Así que la verdad que la situación económica para todo el mundo hoy es difícil. Imagínense... Para una familia que no está en su ciudad de residencia, este tener que estar a, a, allá tratando de cubrir todos los gastos, ya sea alimentación, estadía, el tratamiento en sí, que lleva mucha plata también, eh, comprar la medicación. Uh -huh. Así que más que nada eso, hacer una zumba solidaria y colaborar con la familia. Dayana, ¿va a ser en el interior? Porque los sábados a la tarde está la gran feria de Santa Clara es, siempre. Exactamente. O está sea, La feria va a ser en el interior por una cuestión de para poder cobrar la entrada y poder llevar un control sobre eso. Ah, bueno. Entraremos las personas que puedan entrar. De última, en otra circunstancia, haremos otra clase especial. Este, y también comunicar que hay fotos eh, rondando por las vías, eh, por WhatsApp, por Facebook y demás que hay urnas en los locales, acá en los comercios locales también, eh, en esa fotito también se indica una cuenta bancaria, donde la gente puede colaborar eh, con dinero, eh, hay buenos contribuciones a 100 pesos, que hay que comunicarse con un número de teléfono, si uh -huh. me das la oportunidad lo paso, Sí. Eh, 9 20 62 64 y nada, eh, colaborar con Lorenzo tiene apenas cuatro años, y sufre de cáncer de hígado y pulmón. Uh -huh. Dayana, lo último, ¿cómo surgió? ¿Surgió del grupo ahí de Zumba del Barrio, o de vos misma? Eh, ¿Cómo fue esta movida que surgió para colaborar? Sí, eh, sí eh, comenzó más que nada eh, porque la vicepresidenta del barrio se comunicó conmigo, porque yo doy clases ahí ya hace dos años, este es mi tercer año, ya en la Junta Vecinal. este Y bueno, yo me comuniqué inmediatamente con algunas otras instructoras de acá, de la comarca, Así que van a estar colaborando también ella, eh, van a ir a bailar, este hasta el momento somos cuatro, seguramente se van a ir sumando más compañeras eh, para colaborar con esta colecta solidaria. Dayana, muchísimas gracias, te dejamos no. seguir ahí en el mediodía familiar, abrazo grande. No. Dale, muchísimas gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Hablábamos con Dayana porque se hace esta clase especial de Zumba, una entrada de 50 pesos para colaborar con la familia, con Lorenzo, todos por Lorenzo y su tratamiento oncológico. En la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara será el día sábado a las 4 de la tarde, eh, para moverse un poco y para hacer una acción solidaria. Este sábado 6 de abril, el sábado, no este, el otro, eh, a las 4 de la tarde. Ahí este, está la convocatoria hecha que estamos multiplicando, para que eh, vos te puedas sumar. 34 minutos del mediodía. La música de hoy tiene que ver con temática otoño.